Hay un Cristo en Montilla Que a compás de trompetas transita Plegarias lleva por notas Que acorde colombino palpita Desde el polvorín al santo Los corazones suspiran para volver a escuchar Esos sones que amor y rosario transpiran Caoba y plata es su paso Arbóreos en su canastilla Cristo humilde y paciente Sobre un calvario de iris camina Agrupación cirinea Explica tú que tras él habitas Dime con qué acordes suavizas Su mecía, su compás, su vida Pentagramas destinados a amarte Partituras colmadas de afecto Marchas que consiguen llenarte de sentimiento Pasión Y, lamento. y así llega Huelva a Montilla, donde cada martes santo el milagro se hace palpable al veros llegar, hermanos llenos de amor, de humildad y de arte.